エースパイス、todo mundo sabe falar: Que favela piri, mas é lugar ruim de se morar. Mas ela é muito c r t c a d a o t d a sociedade. Mas existe violência em todo canto da c i d a d e v Deus! DJ! Vidas ejemplares, Memorias del Señor Copyright. Este hombre es Mr. Copyright, propietario y director de la mayor multinacional del planeta, creador de un imperio económico que ha conquistado fronteras tan lejanas como las que jamás s o ñ a r á n Julio César, Alejandro Magno ni Napoleón. Actual candidato a la presidencia de los Estados Unidos, propuesto para el Premio Nobel de la Paz, alto consejero de la CIA, piedra angular de más de mil empresas, padre de tres hijos y marido de una sola esposa. Johnson Copyright protagoniza hoy este reportaje gráfico en exclusiva. Todo se lo debo a la libertad. Johnson Copyright, todo se lo debe a la libertad.、Y、nada ama más que a su país. Un país defensor de la libertad que en tantas ocasiones ha sabido luchar para que el mundo libre sea nuestro mundo. ¿Imperialismo? ¿Neocolonialismo? Sí, ha dicho en una ocasión Johnson Copyright. Nuestro colonialismo es el colonialismo de la libertad. Y nuestro imperialismo es el imperialismo de la libertad. Porque más vale ser un país conquistado por la libertad. Incluso vale más ser un país masacrado y arruinado por la libertad. Un país ensangrentado por la libertad que un país que haga lo que le dé la gana. Exactamente. Sebastian Johnson, copyright. Según el testimonio de sus padres, unos humildes comerciantes de Manhattan, desarrolló muy pronto dotes singulares en el estudio. A los 13 años, había ya profundizado con increíble seriedad en los más ínfimos detalles de la historia de los Estados Unidos, llegando a ser muy elogiada por sus profesores su capacidad para obtener conclusiones privadas de las lecturas de su biblioteca, en la que se apilaban en desorden tomos y tomos de su principal fuente de investigación histórica. Los tebeos de hazañas bélicas que el pequeño Johnson Copyright devoraba pese a su temprana edad con admirable metodología científica. Toma de mi plomo, asqueroso cerdo amarillo comunista. Taca, taca, taca, taca, taca, taca. Este niño va a llegar a presidente. Es tu hijo. Es un copyright. Los sondeos electorales demuestran que el 70% de los votos son suyos. ¿Le apoyan también los trabajadores? ¿Trabajadores? ¿Qué q u i e r trabajadores? Bueno, los trabajadores. Los trabajadores que fabrican lo que usted fabrica. Ah, lo que yo fabrico a h los trabajadores. Pero,、eh, es, perdón,、eh, ¿existen trabajadores en mi empresa? Precisamente hemos entrevistado a alguno de ellos. Usted trabaja en la planta de montaje radioactivo de Copyright Company y es una de las víctimas del reciente accidente. ¿Está usted de acuerdo con las denuncias sindicales que han sido planteadas sobre las insuficientes medidas de seguridad de los empleados? No, no. o e s o ¿Podría ser más explícito? Eh, eh, eh, eh, ¿Está usted、eh, contento de su trabajo? ¿S -s -s sí, eh, eh, es, somos una familia. Eh, eh, esto、no, oh, es、eh, Rusia. Aquí es, estamos en un país libre. Yo, por、oh, ejemplo, puedo llegar a ser e i d e n t e de los Estados Unidos. Unidos y si no me puede tocar al Est -est、oh, no, eh, eh, oh, a l o t e r í a e s o no es Rusia, e s h o y muy contento de trabajar aquí con el señor Opi. Opi. Opi. Opi. e p i Opi. o p t Opi. o p e Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. o p Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. Opi. o p o p Es usted uno de los varios millares de trabajadores turcos que trabajan en las multinacionales Copyright Company. Según nuestros informes, trabaja usted 17 horas diarias sin contrato y está expuesto a todo tipo de intoxicaciones y accidentes laborales. ¿Qué tiene usted que decir?、Mm. Parece que ha dicho que está contento de trabajar en el país de la libertad. セバスティアン・ジョンソン・コピー・ワイ perdonar jamás。 Contaba solo 27 años cuando creyó enamorarse perdidamente de una diplomática soviética que visitaba su país. Era una rusa que, como todas las rusas, era lógicamente fea, de expresión p a r q u e y reservada y gafas de culo de botella, triste y taciturna, a la que el joven copyright, cegado por su inexperiencia y bondad americana, veneraba con sinceridad. ¿No notas la libertad que hay en mi país? ¿Eh? ¿No respiras este olor a libertad? ¿Eh? ¿No lo notas? Esto es América, n a t a s h a Esto es el mundo libre. ¡Oh! La libertad me embriaga de amor, n a t a s h a Bésame. Pero, pero, bésame. ¿eh? Si soy americano, merece la pena, de verdad. ¡Ay,、oh, Johnson! Perdóname. Yo, yo no sé besar. r q u e no sabes besar? Nat. Pero, pero tú cuántos años tienes? 48. Pero. Pero. Pero en mi país. No es como el tuyo. Tu, tu, tu, tu, como el tuyo.、No. Como el mío. Sí. No. Es. Es. Es diferente. No nos No nos dejan ver besar. ¿No dejáis ver? ¿Nos dejáis besar? n o s dejan、Yet. besar en Rusia.、Yet. Si nos, si nos besáramos, nos encierran en c o m p a t e represos, los políticos y nos someten a tratamientos psiquiátricos en Siberia. <ríe> eso es horrible. Yo, y yo pensaba que besar era malo. Pues nada de eso, ya verás. Johnson Copyright enseñó a Natasha a gozar de la libertad. But Pero... <laughs> <laughs>、yeah. the communist government of Nicaragua has launched a campaign to subvert and topple. なかれんかれ e かれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんか t んかれ r かれんかれんかれんかれんかれん t れんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれん a れんかれんかれんかれん u s んかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれん a れんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれんかれん Y ponemos punto final a nuestro reportaje, no sin antes desearle al señor Copyright su pronto restablecimiento de sus problemas psíquicos. <risa> Esperamos pueda volver a la dirección de sus empresas y asumir el, su papel de, de gran timonel de la gran cagada internacional de la economía. Lo gusta <risa> de mí. ¡Alud! ¡Alud! La batalla y muerto el combatiente vino hacia él un hombre y le dijo: No mueras, te amo tanto. Pero el cadáveral siguió muriendo, pero el cadáveral siguió muriendo. Se le acercaron dos y r e p i t i e r o n l e no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Se le acercaron dos y r e p i t i e r o n l e no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el c a l a b r a i siguió muriendo. Pero el calaveral siguió m u r i en d o Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos, un mil, clamando tanto amor y no poner nada contra la muerte. Pero el cadáver, a h í siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos, c o n un ruego común, quédate hermano. Le rodearon millones de individuos, c o n un ruego común, quédate hermano. Pero el cadáveral siguió muriendo. Pero el cadáveral siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Entonces todos los hombres. レスピード、エルカダベツテ e エモセ i オナ n ボ。レスピード、エルカダ r ツテー、l モセイオナトボ。インコーポロセレンタメント、アブラソーア、プレ e アンブレ、エチョセー d a r Queridos estudiantes universitarios y demás invitados, me satisface mucho la presencia en esta reunión del, del ministro de la Enseñanza Superior, los rectores de las universidades de La Habana, una representación de la Unión de Jóvenes Comunistas, presidida por su primera secretaria. La dirección provincial y la nacional de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media. Así que, más o menos, yo me imaginaba. Bueno, esto lo tuve que añadir después, cuando supe que ustedes ya lo que estaban exactamente, que yo me interesé por todos ellos. Pero quería saber cuántos podían estar en este salón. Buscamos este lugar, es más tranquilo. Digamos. Ahora lo convertimos por unos minutos en a u l a m a ñ n a ¿No es así? Bien. Recuerdo bien aquel 17 de noviembre de 2005. Se conmemoraba el Día Internacional del Estudiante. Ustedes, los universitarios, habían decidido que yo h a b l a r ese día. Se cumplían. Me dijeron 60 años de mi ingreso en la universidad a fines de 1945. Era entonces un poco más joven que hoy. Tenía la edad de ustedes. <risa> Pero hemos vivido juntos una etapa de la vida, ¿no es así? Me moví todos jueces en estos cinco años. Pensaba que aquella reunión que sostuvimos en la Universidad de La Habana hace cinco años no se repetiría nunca. Había cumplido ya setenta nueve. y Es algo. Pero hace apenas dos meses, para ser más exacto, cuando presenté en el aula magna el segundo libro de nuestra guerra revolucionaria, la contraofensiva estratégica, el 10 de septiembre de 2010, al finalizar, conversé con muchos veteranos de aquellas luchas y a la salida del recinto, Saludé un entusiasta grupo de dirigentes estudiantiles universitarios que allí esperaban. Intercambié con ellos. Me explicaron su ansiosa espera del día 17 para que les hablara del discurso. Me agradó aquel grupo. No estaban promoviendo una revolución cultural. Deseaban escuchar nuevamente una reflexión sobre las ideas expuestas aquel día. Ese encuentro era ya una propiedad suya. Me pareció que transcurriría mucho tiempo entre el 10 de septiembre y el 17 de noviembre. Otras cosas pasaban por mi mente y le respondí: Nos veremos allá. Sabía, sin embargo, que aquel discurso levantó ronchas, dado el momento que estábamos viviendo frente a un poderoso enemigo que nos amenazaba cada vez más, bloqueaba férreamente nuestra economía y se esforzaba por sembrar el descontento, promoviendo la votación de las leyes y las salidas, la violación de las leyes. Y las salidas ilegales del país, privándolo de una reserva de fuerza de trabajo joven, cultural y técnicamente bien preparada. Muchos de ellos eran conducidos más tarde a las actividades ilícitas y al delito. Estaba también el hecho De mi tendencia a la autocrítica y la ironía con relación a nuestras propias acciones. Aunque fui cáustico en mis palabras, defendí principios y no hice concesiones. Todo eso recordaba, pero no las palabras exactas que usé, la totalidad de los argumentos esgrimidos. Y la considerable extensión del discurso. Solicité a los archivos del Consejo de Estado una copia textual del mismo y me encontré con 115 páginas a un solo espacio que implica más de 200, como estas que apenas rebasan. Las 40, así que pueden respirar tranquilos. Durante las últimas semanas ha sido intenso el trabajo, dedicado a muchas tareas, entre ellas reuniones de entrevistas con el editor principal del sitio web Global Research. ¿No lo pronuncio bien? Michelle Chosudosky, la victoria electoral aplastante de la extrema derecha de Estados Unidos y dentro de ella la del grupo fascista del Tea Party, la crisis económica sin precedentes, vayan anotando, guerra de divisas. Seguida de cerca por la cumbre del G20 en Seúl, la cumbre de la APEC en Yokohama, Japón, y dentro de dos días la cumbre de la OTAN en Portugal, el 19 y 20 de noviembre, que debe seguirse de cerca. A pesar de eso. No me resignaba a posponer o suspender la fecha de nuestro encuentro. Apoyado en el texto original, fui entresacando las ideas principales del discurso que pronuncié aquella vez, para presentarlas con las mismas palabras que utilicé entonces. Omití, en aras de la brevedad, numerosos ejemplos. Complementaban los criterios que sostenía. n Confieso que me sorprendió la actualidad de las ideas expuestas, que cinco años después son más actuales que entonces, ya que muchas se relacionaban con el futuro y los hechos se han ido comportando tal como fueron previstos. Solo que hoy. Con los conocimientos disponibles sobre fenómenos como el cambio climático, la crisis económica que rebasa cualquier otra anterior, los peligros de guerra y la derivación del poder imperial hacia el fascismo, demandan de los jóvenes universitarios. Un máximo de consagración y esfuerzo en la batalla ideológica,、sí. Existo. existo, Hago hip hop, luego resisto. n o、no、es un sinónimo, lástima lo visto. visto. Me fui de listo, volví de tonto, sobre todo y bajo nada. Pero no vendo lecciones con esta peonada. Te traigo la arena para que saltes a la misma. Ten cuidado con la crisma y pon apunto el prisma en este cisma. Un alto en el camino, la marisma. Se hace saber a en sí. Vamos, a acepta r el sofisma. Durarás lo que un café en este diálogo de sordos. Vengo a nublar tu juicio con juegos de artificio. El próximo Herodoto, no le busques límites o cotos. A l romper camino. Cabezas de siempre morlas como el rojo. Cualquier parecido con la realidad e s p u r a coincidencia i los a Un ejercicio de s u p e r v i v e n c i a clásico diálogo de sordo. Estoy de vuelta, s o t a r i m a bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad e s p u r a coincidencia i los a Un ejercicio de s u p e r v i v e n c i a clásico diálogo de sordo. Estoy de vuelta. Paso al selector de la provincia 28. Es la vela a la V más la E, tocho l e de c h o Del mundo y tendrás que aguantar esa expresión. Como dedos bajo el agua, la respiración. Traigo bastiles, corre, p e y miles. Que el genio y figuras es pantaco para que te viles. Con estilo siempre único, espíritu lúdico. Recresta al semáforo y valoran tu r i t u l o Te traigo el e m p e z s e Acabó se el truco de la pose. Machaco falso, sentís como hiciera noce. Moviendo. Yo descubierto yo solo me muevo sin coparse, m a g o i m pato c Como las de agua en arrepites, den、no、cuenta de mi hacer, desde mi g u a t e y l e d i c i a b a r c o mucho Aprieto más contra pronóstico, pudiendo ser creyente c o m perduagnósticos r Yo, la ley la m e En el estrado, la escena Y esta lista iroso y e n t r a s e n barrena Para te embarras y quédate de jarras moscas, y e l t r á s que yo hablaré de costa a costa Cualquier parecido con la realidad Es pura coincidencia, aquí lo sabes la peli Yeah. Con pasos que miden 5.572 metros, lo que, que daré si da una legua. Siendo el mismo、ah. que subestimaste y hoy pides tregua, ponme lo fácil, como traer、yeah. hijos al mundo. Soy difícil, como educarlos mucho más profundo. Una t i z a para tontos como un lápiz con la punta justa. Tal vez asusta, y、si、es que vengo en forma de fusta. Frenademsis i que alargarán las filas del INEM. Lenguas de t r a p o s son sacadas de un todo a cien.、Yeah. Date cuenta, nada tienes que hacer con el doble. Fuerte como un d o b l e sin ser de la realeza noble. Dios no lo h a c e Cualquiera. No voy a ser un MC cualquiera, llámalo a u t o estima,、yeah. quédate con la grima.、Ah. Yo invento, tú descubres,、ah. cuidado que te escurres, h o r a l a s c o s a se s le ocurren, mete o d o s que no te aburren, van comido.、Yeah. El doble s i trabaja como un negro, no se puede tener todo, rostro pálido, date cuenta luego.、Yeah. Y quédate con la letra pequeña, ya que este l i c e que hace elástica tu crisco, no lo creo al todo. Cualquier parecido con la realidad oscura, coincidencia e i l o s a l un ejercicio de s u En el á b i t o diálogo de sordos, estoy de vuelta, s o t e r i m a bien resuelta. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia que los a Un ejercicio de supervivencia c n el á b i t o diálogo de sordos.